Marina, en mi lecho de muerte, ponme transistor. Esa canción no, estúpida. Me refiero al transistor con Juan Mendoza ahí en QuboRadio.com. Esa carada. Pues Buenos días, buenas tardes, buenas noches Lo que sea que esté pasando por allá Allá en su, en su casita Donde sea que nos estén escuchando muchachos Bienvenidos a otra A una emisión más caramba del Transistor eh, Fíjense que el día de hoy es muy especial Porque a mí me ha tocado la fortuna El día de hoy anunciar que Pues hay ganadores señores Hay ganadores de este evento del festival Que tuvimos el, eh, el sábado 27 Si no me equivoco No, el sábado 21 sábado 21 me dicen aquí en cabina que bueno tuvimos el festival la oportunidad de asistir al festival alternarte y bueno fue para mí un reverendo placer caramba estar allá con ustedes eh, por ahí me topé con varias bandas que estaba apoyando este movimiento del cubo radio y bueno también tuvimos la chance de, de estar con más bandas que nos habían eh, pues Dado la chance de entrevistarlos aquí en el Transistor, en el Roll y en el Universal Sterror. Pero bueno, eh, antes de que. Pues antes de que otra cosa pase, antes de que se nos acabe el mundo, como decían que se iba a acabar ahí hace unos meses, pues seguramente llegará ese programa. Tenemos un programa especial acerca de este festival, donde vamos a poder escuchar pues, una que otra rola en vivo y también. Eh, la percepción de todas estas bandas que estuvieron en el Festival Alternarte Y por cierto una felicitación, una reverenda felicitación por allá A todos los organizadores del grupo Fusionarte Con los cuales pues tuvimos eh, la chance de irnos al After Party Muy bueno por cierto Este, que no solamente se hicieron eh, Pues, tratos profesionales Sino la verdad la oportunidad de conocer a muchas muchas eh, personas que vale la pena conocer y que ojalá ustedes también en su casa se den la oportunidad de conocer en cuanto a su proyecto musical pero bueno eh, no les voy a dar los ganadores así tan fácil como seguramente ahorita ustedes están pensando ay nos los va a echar así rapidísimo pues nel nel pastel muchachos el día de hoy pues vamos a festejar un poquito este primero que nada a uno de los grandes que acaba de cumplir años Eh, esto es del Mr. del maestro Bob Dylan Como no con todo gusto Y es eh, una versión corta obviamente este, Que no nos da chance de poner todas sus rodas eh, A un tiempo considerable Pero bueno esto es eh, Hurricane de Bob Dylan Ahorita regresamos para comentar un poquito más señores Solo aquí en el transistor donde más To Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to blame For something that he never done Put in a prison cell But one time he could have been The champion of the world Thank you. Go down When a cop put him over to the side of the road Just like the time before and the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you wanna drive the heat Saber But one time he be the champion of the world. Four months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While off the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? speaking like the play ball with the law Think it might have been that fighter that you saw running at night Don't forget that you are white Arthur Dexter Bradley said I'm really not sure Cops at a poor boy like you can use his break We've got you for the motel job And you're talking to your friend Bello You don't want to have to move back to jail Be a nice fellow You'll be doing society a favor That son of a bitch is brave and getting braver We want to put his head Hurricane de Bob Dylan Por ahí del disco Hurricane Ya muy, muy, muy Este, atrás Que por cierto hay una entrevista por ahí en Youtube Ustedes la pueden buscar eh, De este boxeador al que le apodaban el Hurricane, que la neta ahorita no me acuerdo el nombre Pero ahorita se los busco Como no con todo gusto Este, hablando acerca de la repercusión Que tiene Bob Dylan eh, Con respecto A Su vida, porque obviamente esta rola está inspirada en toda esta onda del, del boxeo y bueno, demás. Pero bueno, es que si sí, ya me están apurando aquí en cabina con que ah, a los ganadores, que qué rayos estás, de qué rayos estás hablando. Y bueno, está ah, bien. Lo voy a decir. Pero también tengo ganas de comentar acerca de la canción de Bob Dylan, de Hurricane. Fíjense que esta canción la comentaron. La, la compone, perdón, Bob Dylan Y como les decía Es, ah, es Rubin Carter el, el, el, boxeador Obviamente este boxeador Es eh, acusado injustamente Por un triple homicidio, imagínense eh, Obviamente Bob Dylan Escribe esta rola En cuanto a la controversia que se arma Alrededor de Rubin De Rubin Carter Y bueno, la podemos encontrar en el álbum Desire eh, de 1976 Por ahí sale como en sencillo En el 1976 Precisamente La graban por ahí del 75 La compone Bob Dylan Junto con Jake Levi eh, Pero bueno Ahora sí que ya que les metí La información Ahora sí podemos ir a lo que nos truje Fíjense muchachos Que hay tres ganadores en el, Del festival Alternarte Como no con todo gusto Y yo soy el vocero Oficial, el Miguel Vocero diría mi querido cuate Yirky. Eh, en decirles quiénes son estos tres ganadores. Vamos. Eh, pues qué les parece si vamos uno por uno. El redoble de batería, por favor. Miren que qué, qué bonito, qué bonito redoble. Este. Hay aquí en cabina. Pero bueno. Eh, el primero de los tres ganadores es.. Eh, con una actuación, pues, eh, digámoslo así, eh, problemática, pero mostrando un eh, valor y un corazón tremendo, eh, y sobre todo las ganas, que no son de estos grupillos que van saliendo, ya se creen, la reata y media. Eh, un gusto haber escuchado unas cuantas rolas de, de este grupo y de haber escuchado también Unos covercillos, por ahí se echaron. Este I Won Out de Halloween, que en lo particular, pues a mi gusto sonó bastante bien. Y estoy hablando de Madness Dream, que son los primeros ganadores eh, de, de este festival alternarte. Este no sé si me dieron bien los o si hay algún lugar o algo así, pero bueno, Madness Dream está dentro de los tres eh, grupos que pues, se llevaron a este festival alternarte. Y por qué no vamos a hacer alusión a este cover que. Ellas nos tocaron, estas muchachas y muchachos que nos tocaron eh, Con I Want Out de Halloween Para que lo escuchen solamente aquí en transistor señores eh, Saludos a todas las chicas y el chico de Madden 3 Nos vamos a volver a encontrar por acá señores Regresamos, Halloween I Want Out They're pushing me from black to white They're pushing till there's nothing more to hear Los quiero lejos, los quiero fuera señores eh, I Want Out de Halloween De este grupo alemán increíble De Power Metal, originarios de Hamburgo Por ahí nacen estos eh, monitos, estos señorones diría yo En 1978 apenas estuvieron aquí en México este, Fíjense que se llamaban Gentry O Gentry eh, Y ya después se cambiaron a Halloween en 1983 Eh, pero bueno Obviamente estos eh, señores eh, Son eh, Los padres del power metal Son considerados los, eh, los padres del power metal Pero bueno eh, Aunque ya había unas bandillas eh, Por ahí que este, Ya habían hecho sus pininos Como Rainbow Como Queen Con el tema de The prophet Song O Stargazer Pero bueno, así a ciencia cierta, ciencia cierta, los que le dieron en el, en el mero mole con este con su primer álbum de estudio en el 85 que se llamaba Halloween, pues fueron precisamente ellos Halloween, ¿no? Pero bueno, saludos a Madness Dream y felicidades porque ellos se llevaron el primer premiecillo. estoy muy contento, son unas chavas muy sencillas. este sigan las vale la pena por ahí su entrevista está en un transistor que tenemos doble donde están junto con con otro grupo no me acuerdo cómo se llama ah sí con Audio Transistor también ahí están este pero bueno Madness Dream felicidades a ellos vamos con el segundo este el segundo pues ganador de este festival que también le echaron bastantes ganas tienen un eh, En la entrevista que nos tocó hacer eh, Estuve por ahí de imitar en un Universal Terror Fueron de los últimos eh, Pero bueno, dejaron una buena impresión Y sobre todo había gente gritando Yo, yo, yo, yo me siento Muy, muy, muy contento de, de, de darles el premio Porque fíjense que me llegó Un, un fan de Kibo Radio a preguntar Este Si dos de ellos eran parte Del grupo Los Acosta Que... que tocaban este por ahí de los años 80. No muchachos, estos son The Raven. Que también se llevaron eh, Pues las palmas ahí en el, en el Festival Alternarte y a las cuales desde, y a los cuales les vamos a dar un tremendo aplauso desde aquí. Y sobre todo un abrazo. Y esperamos que este festival sea punta de lanza para que se vayan hacia arriba, arriba, arribotota, como diría algún conductor famoso, famosete por ahí. Pero bueno, ya que andamos en estos lares muchachos, este, y para mandar saludar a alguien que nos acompañó por la entrevista que le hacíamos a The Raven. Alguien muy querido de mi parte, señores, y no estoy alboreándolos. Este, es por ahí a, mí, a una amiga mía muy muy valiosa. Eh, que se llama Marisol. Marisol Marisolita, hombre, de mi alma. Marisol Sol. Una gran amiga de aquí de Cubo Radio de, Sobre todo de, de su servilleta A la cual le vamos a dedicar a Starman de David Bowie Que seguramente le va a gustar Esta rola del uh, The Race Fall of Sig Stardust De 1972 Vamos a escuchar Starman con David Bowie Y regresamos aquí en el transistor Para el tercer ganador Y luego por allá irnos señores Didn't know what time it was. Estamos llegando al final, al final de este, de este transistor que simplemente es para con nuevo, para conmemorar a los ganadores del, eh, del, festival Alternarte acompañados de, cómo no, con todo gusto, unas rolitas bastante buenas. Vamos a mandarles un saludo a todos los que nos siguen en el Twitter, a todos los que nos, eh, también están unidos en el Facebook, porque también están ahí uniéndose bastante banda. Lo importante aquí es. Pues echarle ganitas, ¿no? Eh, apoyar estos proyectos eh, que vienen saliendo. Como que hubo radio y también como las bandas que estamos aquí. Eh, pues diciéndoles a ustedes que, que apoyen, ¿no? Eh, muy buena esta rola de Starman. De. Eh, pues del de señor David Bowie. Me acuerdo perfectamente. Este. Y miren. Que no estoy engañándolos. Este. Que fue. Eh, Pues lanzada en 1972 esta rolita en el The Rise and Fall of Sega Stardust and the Spiders from Mars eh, De David Bowie Muy buena la portada, esa portada me encanta Es una portada en blanco y negro Si tienen ustedes oportunidad de checarla por ahí eh, Es muy muy muy buena Fíjense también este hablamos de esta Que hablamos ya ahorita de David Bowie De mis compañeros archerianos en especial de Doña Maris oh, de veras Este que le mandamos un saludote eh, Fíjense que tenemos una banda que obviamente tenía, tendría que estar en estos tres eh, Y que a pesar de que, pues entre comillas, sufrió un percance La lluvia se, se apoderó de su presencia en el escenario Usaron esta onda de la lluvia a favor y Sochiwa a las cuales a mis amigos Ochiwa, a los cuales les mando un abrazo un saludo eterno porque son personas súper valiosas eh, y súper talentosas este, obviamente utilizaron todo este esta onda para hacer bailar de verdad a la gente para para llevar a otro nivel el, el, el, el levantar el, el toquín genial fue Eh, yo creo que la parte Me atrevo a decir La mejor parte del, del toquín de alternarte Y créanme muchachos Que estos señores Tienen muchísimo Muchísimo talento por delante eh, Y es precisamente Por eso Que ah, no les hemos puesto Así como que los aplausos Señores Ochiwa Se lleva también Es uno de los ganadores Aquí del festival alternarte Al cual pues nos Sentimos completamente orgullosos de haber presenciado Hay muchas bandas señores, apóyenlos, apóyenlos eh, por completo Porque desgraciadamente en este maldito país no se toma en serio muchas bandas No se toma en serio muchos proyectos que se tienen No se toma en serio a, a, a mucha gente que tiene el talento y que tiene las ganas y que tiene el poder para sobresalir en este maldito medio, pero desgraciadamente en cosas como el gobierno, en cosas como la burocracia que, que radica en las disco en, en, en las disqueras, todo esto pues empaña al, al, al ámbito musical. Pero afortunadamente agradecemos muchísimo a toda la gente que nos está escuchando en Sudamérica, por ahí en Honduras, en Colombia, en. Eh, Venezuela, en Estados Unidos, en España Que nos brinda Una media hora De su tiempo para que proyectos como este Como Cubo Radio Y que proyectos como estas bandas pues salgan a la luz Y que reciban ese apoyo Que desgraciadamente No les da No les da Lo que debería ser El gobierno Ustedes señores del gobierno deberían de ser Los que estén dando las oportunidades No nosotros mismos muchachos, no nosotros eh, mismos que queremos sobresalir, deberíamos de recibir ayuda, no de brindarla, porque ese, ese es su trabajo, y ojalá yo me sentiría muy contento si algún este. Si algún funcionario público o algún hijo de funcionario público escuchara Transistor. Aunque sea estos cinco minutos y no me volviera a escuchar jamás Aunque me inventara la madre Pero estaría bueno Que escuchara Que hay gente aquí con talento Y no hablo de nosotros, hablo de estas bandas Que hay gente aquí con talento Que requiere ayuda Y que requiere Que los volteen a ver Porque valen la pena Y valen la pena mucho más Que mucha gente que está ahí arriba Disfrutando, disfrutando perdón, los placeres De una pinche vida que ni siquiera les corresponde Señores, esto fue el transistor Con Su cuadrachón, su amigo No hombre, que digo amigo Su carnalazo, Juan Mendoza Y bueno, muchas felicidades A Madness Dream, a Xochigua A... También a The Raven Porque crean, me hicieron un muy buen trabajo en el, en el Festival Alternarte Y por qué no, estén atentos porque Seguramente viene eh, Pues algo de equipo Radio, ¿no? Un toquín de Equibo Radio, al cual esperemos que inundemos con talento también, para que la gente nos vaya haciendo caso allá afuera. Señores, yo soy Juan Mendoza. Pero bueno, ya le estoy haciendo. Se las estoy haciendo larga y no los estoy albureando. Esto fue el Transistor. Eh, yo fui Juan Mendoza. Cuídense mucho muchachos. Solo aquí en el Transistor, señores. Si no En eso desperdicié mis últimas horas de vida. ¿Qué tal eso, Marina? Marina. Marina, despierta. Marina. Ya se murió. A huevo ya me puedo tirar del enfermera, ¡Enfermera!